hay 269 periódicos, páginas web, programas de radio, emisoras, canales de televisión que tienen un aporte publicitario del gobierno de la ciudad que colabora en el sostenimiento de los de los medios. A ver, ellos ayer inclusive en la charla medio que dejó dejó dar el, el subsecretario de comunicación que eh, estos medios viven de esa pauta publicitaria. Nosotros le dijimos que no vivimos exclusivamente de la pauta publicitaria, sí que es un apoyo, pero que no vivimos de esa pauta, porque si no con la reducción que hubiese, que hizo a principio de año, más de uno debería haber cerrado las puertas, la verdad es que ninguno lo ha hecho, pero este sí que para los medios esto es un aporte importante, eh, es un apoyo eh, del Gobierno de la CIA y sobre todo sin ningún tipo de condicionamiento más que cumplir con los requisitos objetivos que marca la ley. Entonces sí plantea una pluralidad de voces y yo marcaba justamente esto. En general, la gran mayoría y sobre todo los medios comunitarios que ahora estamos reclamando esto, hemos sido opositores durante estos ocho años de de, Macri, de gobierno de Macri como jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y sin embargo nunca hemos tenido ninguna eh, atención ni nada eh, que nos condicionara la línea editorial de los medios. ¿sí? este Por eso defendemos la ley... Por eso creemos que es una ley que debiera replicarse en otros distritos, en otras provincias, en otros municipios de la ciudad de, Aires, de, de la República Argentina, porque realmente creemos que es una ley que si bien seguramente tiene cosas que nosotros que la venimos transitando hace por ahí 8 o 10 años, tiene cosas para mejorar y que, y que podría eh, algunas cosas cambiar, pero eh, genera un piso de, de igualdad para todos los medios,